realidad estamos en el 35-40% de avance ya sí. y eso nos está ayudando el tiempo ¿no? sí. ya estamos cerca de 1.400.000 quintales los objetivos eh, son 3.300.000 pensamos que vamos a llegar fácilmente el tiempo permitido tener una buena sacarosa si sí, el tiempo en realidad está, nos está ayudando pues sí, para hacer la cosecha pues eso está acompañando pero aunque ya se siente la sequía para ...para las nuevas cepas que están rebrotando... ...y para las nuevas siembras, ¿no? ...que tienen que hacerse, bueno... ...todo tiene su pero, pues, ¿no? Nos acompañan a cosecha, pero igual... ...ya faltaba para, para, para el rebrote... ...y para las nuevas siembras, ¿no? ¿De los caminos cómo se va? a Bueno, los caminos están ahorita estables... Está, está, ...se lo está haciendo todos los arreglos pertinentes... Y, ...y estamos pendientes de eso con todos los municipios. ¿Una dificultad que he tenido hasta el momento... ...en este aspecto y en otro? Bueno, no, no, no ha habido dificultades... ...este, muy, este... Solamente el pase del río eh, Piraíno, que la banda se trae, entonces siempre eso ha habido, mientras no haya el puente, pues no, no, no vamos a tener eh, el pase fácilmente. ¿no?